Minutos con el abogado constitucionalista, pampeano, eh, Andrés Gil Domínguez. Andrés, Pablo y Lautaro te saludan de Radio Quermes, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Andrés, eh, ayer eh, expusiste, eh, fuiste una de las voces en el Congreso de la Nación con el tema del proyecto de interrupción este, voluntaria del embarazo. Eh, ¿Qué postura expresaste? A ver. Bueno, primero hice un análisis desde la constitución y de los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional para concluir que desde esa perspectiva no existe ningún tipo de obstáculo ni objeciones para la sanción del proyecto que se está debatiendo y es más, desde la perspectiva de los tratados sobre derechos humanos esto implicaría cumplir con las obligaciones internacionales contraídas porque hay varios, varios eh, los órganos que están dentro de los tratados que implican que aplican e interpretan los tratados, le han dicho al Estado argentino en varias ocasiones, que debe eliminar la penalización del aborto, porque de esta manera se están violando los derechos de niñas, adolescentes mujeres, y niñas adolescentes mujeres con discapacidad, al no poder acceder a abortos seguros, y al estar perseguidas penalmente en caso de que quieran recurrir a esta práctica. Y por otro lado hice un análisis de, la, de, la, de las distintas formas de autonomía de la mujer, porque desde 1921 el Código Penal Argentino establece que el aborto no es purible cuando esté en juego la vida, la salud o, o la libertad sexual, en el caso de, una, de una viola, un embarazo producto de una violación. Y esto no ha sido nunca invalidado, ni constitucional, ni convencionalmente. De alguna manera fue reafirmada su constitucionalidad en 1994 con la reforma. Sin embargo, en cada una de estas causales... Está también en juego la autonomía de la mujer, o se protege la autonomía de la mujer, porque cuando, cuando una, una mujer corre peligro su vida y, y resuelve abortar, está decidiendo sobre, sobre su plan de vida, podría decidir continuar con el embarazo. Y así también cuando está en juego su salud en caso de violación, siempre se protege la autonomía. Ahora, cuando con un modesto proyecto se intenta proteger la autonomía de una mujer en las primeras 14 semanas, ...sueven una serie de objeciones... ...y por qué para mí son estas objeciones... ...porque... ...esta mujer, esta, esta autonomía... ...la mujer está basada... ...en una relación sexual donde hubo goce... Y ...donde no quiere haber reproducción... ...entonces lo que se está castigando acá... ...es la autonomía de la mujer... ...cuando la misma es ejercida en términos de goce... ...y, y no solamente de goce sexual... ...sino de goce en términos lacanianos... ...habilitando al... ...al Estado a que se apropie de su cuerpo a través del uso del sistema penal, mientras los, los hombres seguimos gozando sin ningún tipo de inconvenientes y sin apropiación estatal. Un poco esos fueron los dos ejes sobre los cuales me, me centré ayer en, en la exposición. Eh, Andrés, vos venías planteando ya eh, esto que eh, ayer expusiste. Eh, hice una recorrida ahí por este, Google y me saltó que has eh, presentado incluso una acción en la Corte Suprema en este sentido. Sí, yo es un tema que lo vengo recorriendo de los 30 años cuando me doctoré. Mi tesis doctoral en UBA fue sobre constitución nacional y aborto voluntario. Uh -huh. y, y sí, yo presenté hace dos años atrás y llegó a la Corte una acción de habeas corpus colectiva justamente cuestionando la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de, de la actual penalización de, del aborto voluntario. Y llegó a la Corte Suprema de Justicia este trámite. Si sale este proyecto, si es sancionado, como yo creo que va a ser sancionado este proyecto de ley en esta oportunidad, esa acción quedará abstracta y de alguna manera el Congreso me habrá dado la razón. Y si no sale, bueno, tendrá que resolver la Corte el planteo, que es un planteo de, de, de invalidez de la, de la actual penalización del aborto. Bien. Eh, Andrés, eh, dos preguntas. La primera tiene que ver con la objeción de conciencia, un punto que está siendo rechazado del proyecto que fue presentado por el presidente Alberto Fernández. Eh, ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, el proyecto regula la objeción de conciencia, y está bien que regule la objeción de conciencia en los términos supuestos, uh -huh. porque la objeción de conciencia es un derecho es un derecho constitucional y un derecho humano. Uh -huh. Y los médicos y las médicas tienen derecho a ejercer esta potestad en el marco de un tema controversial que pueda afectar sus, sus creencias. Me parece que está muy bien que esté regulada, obviamente, bajo cierto, que sea previo que, que, que sea erga omnis, que la objeción de conciencia sea en lo público o en lo privado, que exista una obligación de derivación inmediata razonable y que en caso de urgencia, en urgencia tenga que actuar claro Eso, Pero, pero está, está muy bien que esté regulado y de alguna manera esto también implícitamente reconoce la objeción de, de conciencia institucional porque en la, si, hay todo un, si hay todo un establecimiento especialmente privado si hay todo un establecimiento que, que son objetores de conciencia lo que tienen que generar es un mecanismo de derivación urgente razonable y entonces así va a funcionar la objeción de conciencia. Bien. Eh, hay otros países que ya tienen eh, aborto, que ya tienen una ley de aborto. Este proyecto, en realidad, son tres los que se están debatiendo en plenario de comisiones, eh, pero el proyecto que presentó el presidente Alberto Fernández, ¿es eh, de avanzada a nivel regional, a nivel latinoamericano? Sí, está dentro de los estándares que se han reformado acá y en Europa. Sí. Está dentro de esos estándares. Y aparte viene... viene... Este proyecto se complementa con otro proyecto, que es el proyecto de los mil días, la claro. protección de la mujer embarazada y del niño recién nacido, uh -huh. que, que es de alguna manera complementario a este proyecto porque eh, permite que una mujer que está, en una, que está frente a un embarazo que no estaba planeado, va a contar con la posibilidad de ayuda estatal para tomar una decisión en términos de su consentimiento mucho más solidificada. Porque ya la condición social, la pobreza o el quiebre de un determinado plan de vida en términos de, de tener que afrontar un embarazo no deseado, con esta ley complementaria hace que ese consentimiento alcance otros ribetes porque tiene alternativas y tiene posibilidades como para decidir en uno y otro sentido. Bien. Eh, te mostraste optimista recién ah, en, en, en tu definición, eh, diciendo que va a ser ley. Eh, ¿Pensás eso? ¿Tenés alguna información? Eh, ¿qué, ¿Por qué dijiste bueno, así tan asertivo fuiste? Porque tengo... Es un diagnóstico, ¿eh? uh -huh. es un diagnóstico. Yo el otro proceso lo viví muy adentro. El 2018 lo viví muy adentro. No solamente eh, eh, lo viví desde un punto de vista de una militancia intelectual, sino también de una militancia interna dentro el de funcionamiento del Congreso y entonces adquirí una determinada experiencia y una determinada perspectiva de, del proceso y observo que en este proceso hay ciertas variables de las cuales adolecimos en el anterior proceso que están más fortalecidas entonces me parece que hay muchas más posibilidades que salga esta vez que la que teníamos la vez anterior en donde no salió por cuatro votos en el Senado Esa fue la diferencia. ¿La composición sigue siendo la misma del Senado? O caso, no, ha ¿no? cambiado. ¿Ha cambiado? Ha cambiado, porque te, y tenés a eh, Teresa de la por, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, que son dos votos que están a favor y antes tenían dos votos en contra. Uh -huh. Tenés un senador por la provincia de Santa Fe, Miravalle, uh -huh. que, que cambió su posición. La Teresa Alperovich, con licencia, que votó en contra tenés a Creswell de Neuquén, que se una cierta tendencia a, a apoyar el proyecto, y tenés otros casos de senadores que fueron, que quizás se ausenten. Está bueno el poroteo Entonces, que estás haciendo, sí, Andrés. Sí. Eh, está, está muy bueno esto que, que estás comentando, porque nos sirve para tener en la cabeza el mapa de cómo podría ser la votación. Bueno, de, de hecho, de hecho también de de Juan Carlos Marino está repensando su voto. Mm -hmm. sí. Sí, lo, lo han hecho. Sí. Bueno, entonces, si ahí tenés, una, tenés un mapa distinto, en diputados va a salir y va a salir mejor, más holgadamente, uh -huh. porque ahí en diputados sí cambió la composición. Claro. Pero en eh, senadores, que era el tema, yo creo que estamos mucho, mucho más cerca. Lo que sí, eso sí, lo que sí me impresiona la diferencia del impacto en el debate público o en la escena pública de 2018 a ahora. 2018 tenías todos los canales, tenías el prime time con el tema, tenías artículos por todos lados que llamaban a debatir para todos los programas, y, y en esta ocasión es como una noticia de segundo o tercer rango, si vos ves los, los canales, si vos ves los diarios, si vos ves los portales, no es un tema central. ¿Por qué pensás que pasa eso, más allá de la pandemia, más allá de todo lo que venimos viviendo en las últimas semanas? Porque yo creo que el tema también, después del debate de 2018, está sedimentado. Claro. Hasta 2018 era un tema tabú. Un tema que no se podía hablar. Uh -huh. sí. bueno, yo te puedo contar, imagínate cuando se hizo mi tesis, yo tengo 52 años, hice mi tesis que a los 30 años, estaban horrorizados. <ríe> sí. El derecho constitucional argentino y ahí, ahí tengo que rescatar la figura de mi, de mi gran amigo, maestro, que fue Viviar Campos, que, que me acompañó. Y él tenía una postura contraria y después de mi tesis doctoral, él cambia. Después de haberme acompañado en todo el proceso de mi tesis doctoral, él cambia su posición. Y, y era un tema tabú, bueno, no lo podías hablar. No figuraba en los planes de estudio. Nadie hablaba del derecho de derecho de la vida del aborto. Nadie. El tema de es que no se podía hablar. Y el que hablaba se transformaba en tabú. Yo cuando dije mi tesis doctoral resolví, por ejemplo, iba a ser abogado toda la vida. Porque entrar al Poder Judicial con una tesis de esa característica era imposible. Uh -huh. y, y creo que en el 2018 se rompió ese imaginario. Se rompió, por eso fue, tuvo tanta presencia. Entonces ahora es un tema más dentro de un, del debate legislativo. Pero no ya con esa carga que tenía de que esto no se podía hablar y que si se abría se tenía que hablar mucho. Se, se habla como un tema muy importante, pero de una agenda, dentro de una agenda legislativa. Me parece que esa puede ser la explicación. Quizás pueden existir otras. Bien, Andrés, eh, queríamos tener eh, tu voz aquí en Kermés. Eh, te agradecemos, no sé si querés agregar algo. No, lo único que puedo agregar es que estoy muy feliz que puedo volver a, a La Pampa ah. sin tener que hacer cuarentena para visitar a mis amigos, a mis familiares y para estar un poco en mi tierra. Estoy, beso, que estoy muy contento y voy a ver juntos. Y acá a fin de año, en enero, y en febrero, me hago varios viajes para, para poder disfrutar de vuelta de mi tierra. Bueno, bueno, eh, nos alegramos. Eh, Andrés, que tengas buen día. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Bien, eh, Andrés Gil Domínguez, eh, el abogado constitucionalista pampeano. Bueno, desde el punto de vista constitucional, eh, el proyecto de ley es recontra constitucional, uh -huh. ¿eh? eh